universitario, es que hoy estamos en contacto con Claudia Baygorria. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini, te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Muy bien, Claudia, como secretaria adjunta de Conado Histórica, queríamos que nos hicieras una referencia de este nuevo Comité Nacional de Crisis del Sector Universitario que han decidido, decidido llevar adelante desde la Comisión Nacional, desde el Consejo Interuniversitario, perdón. Sí, nosotros hemos realizado desde Cono de Histórica eh, algunas notas que enviamos al Consejo Interuniversitario Nacional, también a la Secretaría de Políticas Universitarias, eh, sobre todo al CIN, ¿no? en tanto y en cuanto los rectores son nuestra empleadora en cada una de las universidades nacionales, este los órganos del cogobierno verdad y porque venimos realizando pedidos de paritarias particulares, en cada una de las universidades nacionales. En muchas de ellas han accedido a nuestro pedido en virtud de que este proceso de aislamiento social preventivo obligatorio eh, ha obligado a los docentes a quedarse, permanecer como toda la ciudadanía en sus hogares para evitar los contagios de la pandemia por coronavirus pero que además eh, también nos ha empujado a la realización del dictado de clase de manera virtual para tratar de acompañar eh, lo que es el trayecto pedagógico para tratar de contener incluso a los dos millones y medio de estudiantes este prácticamente que están en estos momentos también sin poder asistir a las universidades porque están cerradas este en to a todo efecto solamente manteniendo algunas cuestiones que refieren a comedores universitarios etcétera para poder este otorgar viandas a, a muchos estudiantes también se están realizando eh, algunas tareas que tienen que ver con asistencia más que nada con tareas de extenssión universitaria en aquellas donde se puede fabricar eh, alcohol en gel o algún otro sanitizante, o incluso también la producción de este respiradores. Para el momento que se necesite cuando eh, se llegue al pico de, de la pandemia, así que bueno en este contexto las y los docentes debemos reconocer que todo el mundo ha puesto lo mejor de sí para poder sobrellevar además de eh, las propias el propio trauma que supone eh, la situación de, de aislamiento domiciliario eh, también poder eh, dar contención al movimiento estudiantil y en esto tratar de brindar este de la mejor manera posible no siempre con todos los con todos los materiales necesarios a nuestro alcance poder este, brindar eh, los contenidos de las asignaturas para poder transitar esta esta emergencia sanitaria así que bueno en este, en este marco hay disparidades muy muy grandes que refieren no solamente con las distintas realidades de las provincias Diría que provincias como Jujuy, por ejemplo, tienen a más de un 70% de sus estudiantes sin poder acceder a una buena conectividad. En las grandes ciudades, por supuesto que esto se, se minimiza bastante, pero también dentro del seno de, de la docencia universitaria, no todo el mundo cuenta con eh, lugares, con ambientes este adecuados para la realización de, de estas clases, en muchos casos probablemente Eh, las y los docentes, sobre todo cuando tienen hijos a cargo en edad escolar o también en proceso educativo universitario, se comparten eh, lo que sean insumos eh, tecnológicos, ¿no? desde la banda ancha, desde el Wi-Fi, hasta eh, las computadoras, alguna webcam, eh, auriculares o lo que sea necesario para poder concentrarse y adentrarse en lo que es el proceso de educación virtual así que bueno, nosotros esto lo veníamos alertando, si bien la educación a distancia este ya es un hecho en nuestro país desde hace 20 años más o menos y nosotros hemos participado la docencia participa en muchísimos dictados de, eh, de cursos a distancia, pero otra cosa es trasladar en tan poco tiempo materias que han sido eh, que son de la currícula de todas las carreras este, y que se transitan de manera presencial, de pronto poder adaptarlas a la virtualidad ha sido una cosa bastante compleja y traumática que insume muchísimo más tiempo de lo que demanda un cumplimiento estrictamente horario este, en las eh, universidades nacionales. Y quiero decir, no es lo mismo ir a dictar un curso a distancia dentro de un aula virtual que funciona en la universidad, que está instalada, que tiene el personal técnico también capacitado para resolver los problemas, que tratar de hacerlo uno desde su propio hogar, ¿no? Así que, bueno, esto también este, eh, conlleva una, una demanda de tiempo excesivo, que a veces es difícil administrar, problemas psicofísicos también, en muchos colegas que de este modo lo vienen manifestando, sobrecarga laboral, sobre todo para las compañeras, este porque cuando hay hijos, en quienes más recaen estas tareas siempre termina siendo este en las mujeres. Y no siempre están dadas las condiciones para que puedan acceder a las licencias que el propio decreto presidencial establece para quienes tienen hijos o hijas a su cargo o adultos mayores también. Así que ni hablar en los establecimientos preuniversitarios donde el problema mayúsculo es que no se cubren las licencias, la, la, sí, no se cubren las licencias cuando alguien accede a ello, entonces de pronto las las suplencias, los reemplazos se hacen muy muy difíciles, ¿no? Así es... que bueno, para todo esto y porque tenemos un convenio colectivo de trabajo, igual que lo tienen los compañeros trabajadores no docentes que también están Este, virtualizando muchas de sus tareas en sus hogares, sobre todo para habilitar el pago de salarios, este para que funcionen las mesas de entrada, para que funcione algún circuito administrativo, también lo están realizando mediante el teletrabajo que parece haber invadido este nuestras sociedades, no solo en nuestro país, sino en el mundo, este y que de pronto tiene sus ventajas, pero también conlleva a la profundización de de grandes desigualdades que ya existían de antes, pero que ahora es como que se ponen en evidencia. Parece todo que eso muy difícil que pretendemos plantear también mañana, sobre todo porque no todas las cátedras están organizadas con la cantidad necesaria de, de docentes, entonces recae mucha sobrecarga laboral en algunos eh, compañeros y compañeras Y hay otras materias, como te decía, que son más virtualizables que otras. Hay otras que están montadas sobre trabajo de campo, está todo paralizado, trabajo en planta piloto, en laboratorios, prácticas de laboratorio, eh, prácticas en hospitales, todo esto está paralizado, ¿no? Claro. Eh, porque la prioridad es la pandemia y es atender a, a los afectados por el coronavirus. Pero bueno... Claro. lo hacemos de la mejor manera que se puede. Claro, y nos imaginamos, Claudia, además que tus compañeras y compañeros están poniendo lo mejor de sí en esto de, de llevar adelante una relación más o menos saludable con el teletrabajo, lo que estabas hablando de que resulta una sobrecarga para muchos y muchas docentes, es entendible cuando este se trata de reconvertir, como nos decías, algunas materias prácticamente demasiado sólidas, como para la virtualidad, que se ha vuelto una, una herramienta indispensable ¿Detectaron, Claudia, por ahí que no se que no se hiciera cumplimiento a los pedidos de licencias en alguna región en, en la Argentina? Eh, sí, ha habido, ha habido. Incluso en La Pampa estamos teniendo alguna dificultad para establecer la negociación eh, con las autoridades, la paritaria particular. Pero bueno, entiendo que los compañeros de ADO trabajan a full con ello y hoy podremos tener mayor información de cómo de cómo se transita ese proceso también. Sí. este Pero sí, en algunos, en algún par de lugares solamente. Te diría que la mayoría ha accedido eh, de buena manera porque es legislación nacional, son decretos que en el ámbito de la emergencia ha establecido el propio presidente de la nación y que se cumplen en toda la administración pública. Corresponde que también las universidades nacionales se avengan a su cumplimiento, ¿no? Así que te diría que en los lugares mayoritariamente donde se están este solicitando eh, no ha habido grandes eh mayores inconvenientes, pero bueno, esto es algo que estamos recién monitoreando, ¿viste? No todo el mundo este lo lo dice o no toda la gente denuncia y a veces no nos enteramos, porque incluso no todo el mundo sabe que tiene el derecho de este solicitar una licencia si es que su eh sobrecarga, su doble, triple, o cuádruple jornada de pronto como se convierte. Este no se está pudiendo cumplir. Sí, o te Esto genera una situación... Salud, ¿no? Pero claro, bueno, claro. estamos tratando de, de ver la mejor manera de contenerlo, por eso debería haber un ámbito eh, que atienda fundamentalmente las condiciones eh, y ambientes de trabajo. Y también algún tipo de de contención o ayuda o apoyo para ver la situación, la condición psicofísica este de algunos docentes que están teniendo muy muchos inconvenientes que tiene que ver con esto de eh, no poder garantizar, no poder este hacer uso de lo que se llama el derecho a la desconexión, que están estudiando muchísimo los juristas por estos tiempos, desde hace rato, no pero que ahora se pone mucho más en, en el tapete eh, porque está todo tan virtualizado por estos días. Sí, sí, sí, estamos eh, adentro de todo de carga informativa, incluso claro, con claro. la oferta de cursos, con la oferta de charlas, con las reuniones virtuales, con las clases virtuales, las consultas que también son a cualquier hora y que no hay día sábado ni día domingo que se respete. Entonces, bueno, eh, termina siendo este una un padecimiento que a veces deriva en eh, en insomnio, o en trastornos este trastornos visuales, tra trastornos de columna, cervicales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Así sí, que sí. bueno, eso entendemos que también, aunque parezca una trivialidad frente a problemas mayúsculos como sabemos que hay, que sobre todo afectan a, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, la gente más pobre, los mayores que también están transitando penurias, pero bueno, es el sector que representamos y, y debemos poder atender también que en todo este este escenario tan complicado y tan triste para todo el mundo se pueda colaborar Eh, sin descuidar tampoco la propia salud psicofísica de, de los compañeros. ¿no? Es totalmente atendible, Claudia, por supuesto, es totalmente atendible. Y en cuanto a lo, a lo material, a lo económico específicamente, ¿cuál es la mirada o qué tienen hablado o, o, fuera de, de, del aire, digamos, este en off con algunas autoridades? ¿Qué es lo que ven venir en el horizonte de estas paritarias que están reclamando? Mira nosotros vemos que el escenario eh, laboral eh, es muy complejo, está todo muy deteriorado, las patronales prácticamente están actuando de manera unilateral, porque al no poder conformarse eh, con normalidad eh, los ámbitos paritarios, a veces las decisiones se toman eh, unipersonalmente por parte de algunas patronales y otras veces con anuencias de... ...alguna cúpula sindical, como ha ocurrido con este bochornoso acuerdo que firmó la CGT con la UIA... ...para poder reducir este el salario en la situación para evitar los despidos, ¿no? Sí, para sí. la gente que está en situación de suspensión. Entendemos que para las pymes es una situación muy, muy dificultosa... ...que se hace muy problemático pagar las cuentas, seguir pagando, sobre todo cuando hay mucho personal... Pero bueno, creemos que para eso tenemos un Estado muy, muy presente que está auxiliando incluso con el pago de salarios, etcétera Y del mismo modo, en la administración pública sería, porque vemos con preocupación que hay algunos sectores que son anti-Estado, que son este totalmente eh odiosos con lo público, que pretenden aprovechar esto para imponer reformas laborales también en el Estado, no solamente en el sector privado, y de pronto avanzar sobre algún tipo de recorte salarial bueno sí, sí, decimos, nuestros nuestros salarios no son de los mejores hay gente que está peor siempre ahora también decimos que el trabajo domiciliario se viene sosteniendo con el esfuerzo de nuestro salario de nuestros bolsillos porque la patronal no está pagando absolutamente nada las computadoras son nuestras el pago de la eh, de la conectividad también es nuestro este El, el sostenimiento de las computadoras o las compras de webcam o de cualquier tipo de material también es nuestro y y bueno, las universidades están cerradas y sin producir gastos, ¿no? Entonces también esto es algo que, que de pronto advertimos que la gente tiene, normalmente tiene más eh, gastos cuando trata de desarrollar todo este tipo de actividades desde su propio domicilio. Así que, bueno, veremos de que se cumpla con la parte del convenio que también obliga a la patronal a proveer los insumos necesarios para la realización de las tareas. Esto hoy ha pasado a un ultimísimo plano por parte de las patronales, porque directamente toda la masa de docentes fue empujada a virtualizar sus clases sin preguntarle si tenía los elementos adecuados, una mayoría, otras sí lo han hecho, y están poniendo también este la conectividad por lo menos que se disponga las plataformas que se pueda para que la gente pueda este desarrollar sus tareas pero en otros lugares no así es algo que estamos también tratando de, de poner en común no el comité entonces nacional de crisis del sector universitario vendría a ser también una herramienta claudia para ver si se puede articular mejor el diálogo con, eh, con trota en este caso con nicolás trota o con el gobierno nacional mira es un ámbito con los rectores nosotros no tenemos registro de que la Secretaría de Políticas Universitarias vaya a intervenir. Sí sabemos de que el CIM y la Secretaría de Políticas Universitarias tienen un ámbito común con el CONICET, por ejemplo, cosa que nos extraña que el ministro se meta con el CONICET, que para eso tiene otro ministerio, y que no se involucre con los problemas de la docencia universitaria, que dependemos directamente del ministro Trota pero no es novedoso porque a Trotas le pedimos a audiencia desde el mes de diciembre del año pasado claro y no lo hemos visto, yo lo vi solamente en la última paritaria salarial que hubo el día previo al aislamiento este y allí quedamos en retomar el contacto en algún momento de la vida, pero esto no volvió a ocurrir. Igualmente él está en conocimiento de todas las notas que hemos enviado al CIN porque se las mandamos con copia a él. Así claro, claro. que, bueno, veremos, discutiremos en nuestro próximo plenario cuando será el momento de pedir este una reunión con el, el Ministro de Educación de la Nación. Hasta ahora nos veníamos manejando con el Secretario de Políticas Universitarias. Muy bien, muy bien. Ojalá las perspectivas sean las mejores. Claudia, ya te liberamos nada más la última eh, consultita. Eh, en, ¿Va a funcionar entonces a partir de mañana el Consejo este por Sistema de Videoconferencia? Sí, mañana a las 15.30 horas por videoconferencia vamos a participar las seis federaciones docentes, la FATUM, la FUA y habrá seis, siete rectores de universidades nacionales, incluida la presidenta del CIN, que es la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste eh, y el vicepresidente también, que es el rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Muy bien, muy bien. Claudia, muchísimas gracias por este encuentro que, más allá de los homeros, ha sido muy, muy nutritivo para ponernos al tanto acerca de lo que está pasando en este limbo que se generó en el espacio de trabajo de tus compañeras y compañeros, en el tuyo propio. Y bueno, estamos este estamos en contacto, Claudia, si te parece, para Así seguirlo es. reflejando. eh Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo también a mis compañeros de la ADU, la Pampa, Eh, y ojalá también puedan encauzar su paritaria con las autoridades de la universidad. Hasta pronto. Buenísimo, gracias Claudia, que tengas buena tarde. Eh, Claudia Baigorria es de la Conado Histórica. Y nos